Puntos y luego en la final, a Sportivo Las Parejas 68-59, con 20 y 14 rebotes de Chaine, 13, 6 rebotes y una asistencia para Aiguren.、Eh, Rodríguez Supi, el hombre de Santa Elena, Entre Ríos, 22 puntos, 6 rebotes. El MVP del torneo, Alejandro Aiguren. Hablamos ahora con Agustín Pujol, Pujol sí señor,、eh, como, el, como el defensor de, del Barcelona. Claro, ¿no? Porque claro. se escribe、eh, Pujol, Pujol, sí, se pronuncia Pujol, pero. p r e g ú n t Agustín, l e a ¿cómo te va? Buen día. Marta Rosarina. Rosa, y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Un placer poder hablar, hablar con ustedes. Tal cual es Pujol, porque en el catalán es Pujol. Ha、ah, pasado a, a lo argentino es Pujol. Ahí está,、bien. Pujol. Entonces estamos hablando con Agustín Pujol, este, el técnico deportivo de las parejas, que perdió en la final. Eh, 68 a 59, pero que había ganado el primer partido a Belgrano de San Nicolás 93 a 82, con una estupenda actuación、eh, de Juan Rodríguez Zupi con 28 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias.、Eh, y jugó, Jugaron muy bien también Agustín Rossi y un conocido nuestro de hace muchos años, que、eh, es Mauro Negri, Mauro Negri.、Eh, que ha, ha transitado por varios equipos del Torneo Nacional de Ascenso. Y también sumó 21 en ese primer partido. Independientemente de la derrota con la final, imagino que esa victoria frente a Belgrano de San Nicolás, un equipo que se había armado como para ascender, que ya tuvo y transitó la Liga Nacional de Básquetbol, digamos el equipo con mayor experiencia, junto a Central Enterriano, si se quiere, para, para llegar al TNA. Imagino que esa victoria se celebró como, como un campeonato, ¿no? Sí, sin duda, sin duda la celebramos como un campeonato. Anoche la celebramos. Nos pusimos después del juego de l sábado, festejamos la intimidad y, y luego, después del juego de ayer con Temple,、eh, pudimos festejar como grupo, como corresponde el ascenso. A ver, contanos cuál es la propuesta de, de juego que al menos intentaron plantear a lo largo de la temporada、eh, y que tal vez haya quedado cristalizada en su mayor esplendor. En el partido que jugaron, y hacía referencia Fabián recién、eh, contra Belgrano, donde no solamente tuvieron altos porcentajes de efectividad, sino que construyeron a partir de, de una defensa muy pero muy buena、eh, una categórica victoria. Y si ese ritmo y ese transitar lo habían podido、eh, tener a lo largo de la fase regular y en las distintas etapas de playoffs, tal vez la de, la de regata de c o n c e s i ó n del Uruguay fue la que más les costó. Sí, sí, nuestra propuesta del joven de u i i c i o de temporada fue. Darle mucha dinámica y, y un volumen de juego colectivo que nos permita tomar lanzamientos、eh, a pie firme de los tiradores a gran efectividad y, y buscar en los reversos poder atacar a contrapierna o darle la bola interior a Mauro n e g r i que es nuestra principal vía cerca de Canasto. Por suerte, durante la temporada lo fuimos mejorando, n o s fuimos adaptando y fuimos construyendo para, para hacer nuestro máximo. Nuestra máxima presión en el juego, como voy a decir, sobre todo en el primer tiempo, donde manejamos el ritmo completamente del partido con Belgrano y San Nicolás.、Sí. Ahí, cuando nosotros manejamos el ritmo al equipo rival, siempre en toda la temporada se le ha hecho difícil poder, poder defendernos. Y ahí nosotros、eh, generamos mucho, muchas situaciones de gol, muchas vías de gol. Tenemos,、eh, a ver, le pregunté recién a Leo Costa, ¿no? y, y te lo voy a preguntar a vos. Yo conozco el club, hace muchos años fui. Fui en varias oportunidades, un estadio espectacular, unas instalaciones de primerísimo nivel. Permíteme.、Eh, sí. No tengo ninguna duda.、Va、sería a... el mejor estadio del TNA para la temporada que viene. Y uno de los mejores estadios de la, argentina. En la Liga Nacional, sí, sí. a que no sea estadio polideportivo, municipal. Ninguna duda. n n n i g u Allí duda. a hace cuántos? ¿6、no、años? ¿5 años? Argentina, estuvimos comportó... viendo a la selección argentina. Nosotros, nosotros lo transmitimos、hermos. a ese partido. Contra Puerto Rico. ¿Era la, era, era la intención este, a principio de temporada el hecho de decir vamos a jugar el teniado, o sea apuntamos al teniado? ¿O esto se fue dando a medida que se fueron construyendo los resultados? No, se fue dando a medida que fuimos construyendo los resultados y viendo el nivel de juego que íbamos generando como equipo. Nosotros a principio de temporada buscamos、eh, mejorar nuestro nivel de trabajo la estructura. Porque más allá de que tiene una infraestructura muy interesante el club, deportivamente necesitamos mejorar la estructura profesional de, del trabajo. Y contratamos a jugadores、eh, para poder mejorar、eh, el nivel de juego también, pero nunca esperando este ascenso. Nosotros en realidad siempre cuando hablábamos con los chicos antes del inicio de la temporada era ser competitivo y tratar de poder. En todas las canchas, ser respetado por los rivales como un equipo、eh, agresivo en la defensa, muy intenso y, y con un gran juego colectivo. Creo que eso lo pudimos lograr, ha、eh, pasado la temporada, fuimos construyendo muy bien y, y bueno, hoy se nos dio un ascenso que no era la, el objetivo principal. Pero que sí lo disfrutamos y lo valoramos muchísimo por el gran esfuerzo y sacrificio que hicimos durante toda la temporada. Trabajamos con... justo 10 meses nosotros, del 12 de agosto que empezamos al 12 de junio que finalizó ya nuestra temporada. Y con pocos retoques, teniendo en cuenta lo que fue el plantel de la temporada pasada. Claro, nosotros nomás hicimos tres recambios, mantuvimos a los jugadores que podían respetar los dobles turnos de entrenamiento. Tuvimos que liderar a Fer Falistoco, que, que trabajó en Marco Juárez, y a f a c u t o y a que, que por suerte, porque fue una alegría para nosotros,、eh, subió un escalón y jugó tenida、uh -huh. en Mercedes. Así que buscamos un base por la salida de Toya,、eh, para el estilo de juego que queríamos generar. Era muy interesante con Ignacio Rodríguez Supi, que lo habíamos enfrentado、eh, temporada anterior en Atlético t a l y en Ferro de Concordia. Y, y que venía de jugar TNA y queríamos potenciarlo, así que fue al primer base que fuimos a buscar. Y en el escolta, cuando se nos va Falitoco, nosotros habíamos quedado fuera con San Justo en una serie al quinto partido la temporada anterior. Y a mí me había gustado mucho, a los dirigentes también,、eh, el juego de Augusto Rossi, la capacidad individual que tenía para resolver y generar espacio s para el resto. Así que fueron los dos primeros jugadores que, que fuimos a buscar,、eh, luego de haber renovado a c h a r u t i n i n e g r i Gamone b y Ortega, que fueron nuestra base. Y ya se e n f e n t a r o n a los seis con... mayores, y, y luego nos quedaba una ficha l i b r e c h o de este, y d p o r t i v o s a n g e n a r o que había ascendido de la C, de la regional d local, federal, no lo jugó, y quedó libre Marco Lucci, que era un chico de Rosario que yo había dirigido en Central en p r i m e r a Local,、uh -huh. y automáticamente le pidió un esfuerzo a los dirigentes. Eh, de salirnos un poquito del presupuesto que estaba establecido para poder sumarlo. Y, y bienvenido sea que los dirigentes aceptaron y, y Marcos fue creciendo、eh, de inicio de temporada con 9-10 minutos de promedio hasta llegar jugando de titular y promediando 25-30 minutos de juego. ¿Ya empezaron las reuniones para ir dándole forma al equipo de la temporada que viene? ¿Serán a partir de hoy? No, la verdad que no. Hoy nosotros no empezaron todavía. Hoy nosotros vamos a tener charla. s Eh, con los jugadores, porque ya esta noche comemos un, un asado con la dirigencia, con、eh, el intendente, con senadores y, y concejales que, que están ahí en la ciudad, más, más la gente que se va a sumar, vamos a hacer una linda despedida y, y lo vamos a liberar a los chicos y, y lo vamos a dejar descansar tranquilos 15 días para que ellos、eh, tomen decisiones personales, individuales, de, de cómo quieren seguir, de cuáles son. Su expectativa para lo que viene, pero sí vamos a charlar antes de liberarlo e、eh, s lo que nosotros respecta que podemos llegar a pensar para la temporada que viene. Pero siempre esperando una decisión dirigencial、eh, de, que, de que si va a jugar e l p a r t i d o el del DNA, si hacemos el esfuerzo, si no, y, y bueno, y cómo conformaremos la, la estructura. Completa del b q u e a partir de esa decisión. Agustín Pujol, felicitaciones por esta gran campaña, por el segundo puesto que vale como si fuese un primer puesto, porque lograron el objetivo que, que, bueno, que era el ascenso al torneo nacional de ascenso. Así que tanto vos como Leo Costa, los dos técnicos que han ganado con sus equipos, Temperley e s p o r t i v o Las Parejas, felicitaciones por, por este muy buen Final Four que disputaron y por la gran campaña que han hecho. Bueno, muchísimas gracias Fabián y Matías. d e j a m e felicitar, como se le dije apenas terminó el partido, al p r o f entrenador s o r al e rival, a, a Leo Costa. Y también d e j a m e agradecer a la organización de, del torneo del Final Four, que fue muy bueno. Nos dieron un muy lindo hotel,、eh, la alimentación correcta y, y fue un muy lindo espectáculo con mucha gente de todos lados. San Nicolás Belgrano y, y Central Entre Rianos llevaron mucha gente. Nosotros para. Para lo que no es la estructura, la hinchada que llevamos, q u e fueron 200, 250 personas, es un montón. Es un pueblo que está conociendo el básquet y para nosotros eso es muy importante. Abrazo enorme, lo mejor para vos. ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. La palabra entonces de Agustín Pujol, el técnico deportivo las parejas. Pasaron los dos entrenadores jóvenes. Sí, jóvenes,、los、claro, jóvenes. jóvenes. Este. Y...